Bienvenido a u Show. Un programa con mucha alegría y diversión.

El z a m o s e programa con una sorpresa. Adivinen quién llegó. Yo, Ignacio Cejas.、Eh, vuelvo después de bueno, unos problemas que tuve,、eh, tuve y bueno, vuelvo a la radio、eh, a, a darle con todo.、Eh, este es nuestro sexto programa del año. Mi nombre es Nacho y los acompañaré esta tarde. Estoy conduciendo con Mechi. ¿Cómo estás, Mechi? Muy bien. ¿Vos cómo estás?

Eh, bastante bien. ¿Qué tal se siente la vuelta? Y、sí, como un poco medio confundido, pero bueno, la, la llevo. Vas a estar bien. En este primer bloque nos acompaña Nicolás. Bienvenido, Nicolás. Bienvenido, Mechi. Gracias. También está Camila. ¿Cómo estás? Bien, Mechi. También Tamara. ¿Cómo andas, Mechi? Muy bien, bien. Roberto. ¿Cómo andas, Mechi? Muy bien Roberto. ¿Cómo andas, Mechi? Muy bien, ¿y usted?

¿Me? Y también está Pamela. Hola, ¿cómo están todos? Y Valentina, que es la encargada de las redes sociales. Así que todas las historias que vean y todas las publicaciones las hace Valentina. Hoy es miércoles 29 de mayo y como siempre nos encontramos de las 16:30 hasta las 17:30 por Radio Chava Rama 107.1. También nos pueden encontrar por Instagram y por Facebook como Radio Good Show.

Seguimos con nuestro programa y ahora c a m i Roberto y Tami que nos presentan su columna de efemerides. ¿Qué nos trajeron de lindo de efemerides? Bueno, hoy,、eh, ¿de qué vamos a hablar, Robert? De, de efemerides. Exacto, sí.、Eh, ¿De qué especialmente? De o... órganos. Exacto, sí, de la adoración de órganos. ¿Qué se conmemora? El 30 de mayo. Muy bien.

La donación de órganos es una práctica solidaria que sirve para salvar vidas Salva vida. o mejorar la calidad de vida de miles de personas. Las campañas de concientización sobre esta práctica y sobre la gran demanda de órganos que existe actualmente resultan trascendentales para entender el grado de solidaridad, compromiso con la comunidad y esperanza que implica y genera la persona declarada donante activa o bien.

En algún momento decide donar un órgano o tejido o sangre. Actualmente, el instituto que regula、eh, esta práctica es el INCUCAI, que todos lo conocemos, que depende del Ministerio de Salud de la Nación y rige esta actividad según la legislación vigente.、Eh, esta práctica、eh, se, se hace en, en voluntad, ¿sí? cualquiera puede expresar la voluntad hacia la donación de sangre y de órganos.

Eh, y es,、eh, implica la, la capacidad de ejercer un derecho. ¿sí? Bien. Hoy estábamos hablando un poco que por ahí antes estaban estos fantasmas o estas cosas que aparecían: que bueno, no pongas en el DNI que sos donante o no le avises a nadie que sos donante. Y hablábamos de que se hicieron muchísimas campañas de concientización sobre el tema.

Y que hoy en día promueve mucho que uno pueda aclarar en el, en el DNI o en el carnet de conducir que sí somos donantes y que por supuesto vamos a estar protegidos y que no es que nos van a sacar los órganos o los van a robar. Ahora, por otro lado, qué loco cómo, cómo avanzó las, las distintas etapas. Antes no, no existían estas cosas y hoy en día llegar a estos puntos de encuentro donde.

p u e Donar e s d sangre para salvar una vida, ¿me、sí, entendés? Es algo que, que es hermoso y la verdad、eh, es muy lindo porque sí, sinceramente salva vida, ¿no? Sí, y también donar sangre no implica nada, no es que donas sangre y después estás tres días de cama, es un ratito, solamente son cinco minutos y, y bueno, y después puedes tomarte el día libre en el trabajo, <ríe> si sos empleada pública, puedes tomarte el día libre. <ríe>

Eh, pero bueno, está bueno tenerlo en cuenta. Acá Pambi nos trajo、uh -huh. eh, algunos requisitos o cosas para tener en cuenta al momento de la donación. Sí, este, los datos son de la página del i n c u c a i así que bueno, están chequeados. Y、eh, Porque bueno, teníamos muchas dudas y、uh -huh. todos estos mitos y leyendas urbanas, entonces bueno, fuimos a la fuente a investigar.

Bueno, para ser donante de sangre tienes que ser mayor de 18 años y hasta 65 años. Entramos todavía. Por ahora estamos ahí.、Eh, pesar más de 50 kilos, sentirte bien de salud. Por ejemplo, si me l e v a n t é resfriada, con fiebre, con algún malestar, no es un día para ir a donar sangre. A eso se refiere.、Eh, no tener enfermedades preexistentes como hepatitis, chagas. Eh, bueno, eh, hablaba de VIH, bueno, de, de distintas enfermedades.

Eh, ese día,、eh, cuando nos levantamos, tenemos que desayunar liviano.、Eh, eso también es algo que, que se pensaba que, no, que había que ir en ayunas. Bueno, no, se recomienda desayunar、eh, sin lácteos. Nada de leche, nada de yogur, queso. Sí, Sí, azúcar. Sí, una sí.、Eh, una galletita, un té con.、Eh, no, té con leche no. no. Un té, <risas> un t é s o l o un mate cocido. <risas> sí. Ahora, hablando o de s t de la donación de sangre, es como.

No es tan igual, sino que cuando, ¿viste? cuando nos hacemos los análisis、uh -huh. que nos sacan sangre, que tenemos que ir en ayuno, bueno, algo parecido también,、claro. pero en este caso sí podemos desayunar. e x a c o claro, claro. Porque, digamos, es para, para otro fin、eh, la sangre que, que se va a utilizar.、Claro. Bueno, hay que ir a los lugares、eh, donde se, se hacen las extracciones de sangre y concurrir con, solo con el DNI.

En Santa Fe, el lugar que extrae sangre o uno de los lugares es en Boulevard entre Necoche y Marcel c a n d i o t i Sí, sí, sí. Frente a la Escuela d e r a t r i c e s nos ubicamos todos. Bien, el plazo mínimo que se recomienda entre una donación y otra es de dos meses. sí,、eh, Y bueno, obviamente, embarazadas no pueden donar. Si tuviste alguna cirugía reciente, tampoco. Y si en el último año te hiciste tatuajes o、eh, algún piercing.

Sí. Eso tampoco、eh, te, te van a habilitar, digamos, para, para donar. ¿Y temas de medicación?、Eh, el médico, cuando te hace la entrevista, te pregunta y anota todo el tipo de medicación que tomes. Y después de eso se analiza, y bueno, y, y, pero sí, te van a sacar sangre. Pero queda todo en la entrevista que te hacen.

Bueno, y muchas veces o a muchos de nosotros nos ha pasado que cuando vamos a donar sangre,、eh, la enfermera o el enfermero que, que está trabajando ahí te pregunta si querés expresar tu voluntad de donar médula ósea. Y, y bueno, también solo con tu voluntad、eh, entras o no al banco de datos de donantes de médula ósea. Los requisitos son similares: tenés que tener entre 18 y 40 años, gozar de buena salud, pesar más de 50 kilos.

Y、eh, de, de esa misma sangre que estás donando, sacan un poquito, una muestra,、eh, se analiza genéticamente、eh, y ahí están todos tus datos y queda en un banco de datos. Que después, cuando una persona necesita un donante、eh, de médula ósea y dentro de sus familiares no encontraron, este, bueno, se busca en este banco que muchas veces eh, eh, eh, hay donantes que no son familiares y,、sí. bueno, y son compatibles. ¿Y、Así、cuál que, es el nombre del banco?

No, el banco se llama el lugar donde se depositan. o、no, no、es el banco Santa Fe o Pero, el banco ¿sí? macro, sino que es el lugar donde se dejan las muestras de sangre. Pero puede ser que también vos lo puedes ver por Mi Argentina. ¿Dónde está ubicada tu sangre, tu médula ósea? No, no o sea, cuando te anotan. Tan... Sí, que expresaste tu voluntad. Sí, que sos donante, sí, figura ahí en la aplicación Mi Argentina. Eso. Muy bien, machito. Bueno, muchas gracias, Tamara, Roberto y p a m e l a Todos、Pamela. a donar sangre.

todos A donar sangre muy completa su columna de e f e m é r i d e Gracias. Gracias.

Continuando con esta columna de efemérides, y、eh, hoy también nos, nos dábamos cuenta que es 29, ¿sí? y todos los 29 de los meses dicen que es necesario y debemos comer g n o c c h i s Así que la consigna del día es en relación a eso. ¿sí? Pero antes les voy a contar un poco la historia de por qué los 29 hay que comer g n o c c h i s

Dice que、eh, esta costumbre despertó cierta curiosidad y preguntas sobre su origen. Entonces nos preguntamos por qué este día y por qué debemos comer este plato particular. Dice que,、eh, según cuenta la leyenda, un 29 de julio.

San Pantaleón le pidió pan a una familia de campesinos y estos lo invitaron a compartir su mesa, convidándole un plato de caliente. Bueno, en esa época no existían los ñoquis todavía. ¿sí? En forma de agradecimiento por el agasajo, Pantaleón les proclamó un año de pesca y cosechas excelentes. Cuando se fue Pantaleón de la casa, descubrieron que debajo del plato donde había comido este hombre había algunas monedas de oro. Entonces, bueno.

Dicen que、eh, colocar dinero debajo de los platos es un símbolo de prosperidad, abundancia, trabajo y dinero para las personas que comparten ese día、eh, la comida. Así que bueno, queremos preguntarles a nuestros oyentes: ¿qué cosa, Nicolás? De los ñoquis. ¿Qué le vamos a preguntar de los ñoquis? Con salsa de tomate, con salsa blanca.

Con salsa mixta o con salsa boloñesa. ¿Con qué te gusta comer los g n o c c h i s Esa es la pregunta. Y pueden responder a través de estas opciones que dijo el Nico recién. ¿sí? ¿En ¿Dónde pueden responder las personas? En Instagram, Valentina hizo una historia con esas cuatro opciones. En Instagram. Así que esperamos sus respuestas y a medida que vayan llegando, las vamos a ir compartiendo.

Programa de Radio u s o Ahora Camila nos trae algo muy impactante que ha pasado acá en Santa Fe. Así que, bueno,、eh, contanos un poco, Camila,、bueno. qué pasó en Santa Fe, qué, impact, qué, qué、uh -huh. fue lo más impactante que pasó. Hoy le s traje el tema de intoxicaciones intoxicaciones.

Este sábado, dos jóvenes fueron encontrados muertos en un departamento de la ciudad de Santa Fe. La causa de las muertes fue por intoxicación tras una pérdida de gas. Bien.

Estas、eh, víctimas fatales en la ciudad de Santa Fe, que es impactante, como dice Nacho, porque nos toca bien de cerca, porque eran dos chicos jóvenes, que eran estudiantes, que estaban viendo v i en un departamento. También esta, en, esta noticia se repitió en otras provincias de Argentina. Hubo casos en Córdoba, hubo intoxicaciones en escuelas con docentes y con alumnos, también en Buenos Aires. Entonces, por eso Nacho decía que era impactante, ¿cierto?

Para prevenir estas situaciones, Cami, ¿vos trajiste algunas indicaciones o algo a tener en cuenta? Sí. Para, para poder prevenir, prevenir esto, para no toxicarse por el uso de la estufa en, en invierno. Sí. b u e n o ventilación, al menos una ventana abierta en la casa.

No dejar la estufa encendida por la noche. Revisar las llamas de estufa: si es azul, está bien, si es amarilla, está mal. Y hay que alegrar, r e g l a r la estufa. Con gasita matriculado, no usar.

Hornallas or y hornos v a r a calentar la casa. Bien.、Eh, hoy les contaba a las chicas que no sé qué día tuve mucho frío hace poco y se me encerré en la cocina y encendí todas las hornallas que podía y me quedé ahí un rato. Y es una de las recomendaciones que dicen que no hay que hacerlo. O si de última lo hacemos porque es la única forma que tenemos de calentarnos, sí o sí siempre hay que dejar una ventana encendida. Yo les quiero preguntar a los oyentes.

Eh, ya a base esto de s t o de la calefacción y todas esas cosas,、eh, si pasa lo mismo cuando te vas a dormir, pero no tenés un, ni estufa ni nada, sino el aire acondicionado, agarrando, pero bien caliente y no lo apaguen toda la noche con la puerta cerrada. Quisiera preguntarlo a los oyentes qué pasaría,、uh -huh. si saben y que comenten. Sí, hay algunos síntomas también que、eh, se publicaron.

En relación a、eh, la intoxicación por monóxido, que está bueno tenerlos en cuenta. Entonces dice: si tenemos dolor de cabeza, si sentimos náuseas o tenemos vómitos, si sentimos mareo, si s nos sentimos cansados, confundidos, si nos desmayamos o si hay、eh, convulsiones, todos esos pueden ser síntomas o indicaciones de que estamos en, en una posible intoxicación con monóxido de carbono. ¿Sí? En, Cami, trajiste otra. Sí, y, perdón.

Y no dejar a los niños encerrados, c u a n d o los padres se van a ser mandados. No. Porque después termina una tragedia. Muy bien. ¿Trajiste otra noticia también para compartirnos? Sí. De la tarjeta subeta. s Ya funciona la carga a bordo de la sube en los colectivos de Santa Fe. Bien.

Esto era que le podemos cargar crédito a la tarjeta SUBE y lo podemos hacer por Home Banking o por la aplicación, por donde querramos. Y en vez de ir a una de esas estaciones que hay en la terminal, en la estación Belgrano, directamente le pedimos al chofer que nos recargue la tarjeta y antes de pagar se nos recarga el crédito.、Sí. Hoy tuvimos una discusión que no sabíamos si ya estaba funcionando, si va a funcionar en junio o no.

Y hablábamos de que, como toda implementación de algo nuevo, lleva su tiempo, es un poco engorroso, hay errores, hay demoras. Pero、eh, Pamela nos dijo que el colectivero le dijo que ya estaba funcionando. Así es.、Ah, hablando de esto de la s u b e y de las cargas, el, este jueves, como informé por, por el litoral y todo eso, a partir de este jueves, las empresas de Laguna Paiva y Monte Vera, que son las mismas,

Van a implementar la SUBE. Bien. Ah, ¿no tenían antes la SUBE? No, tenían、eh, una tarjeta que, si vos, yo tengo familiares,、eh, te vendían una tarjeta que decía Laguna Paiva y, un, y, y era amarilla.、Ajá. O que si te compraba la de Montevera también servía para viajar a Laguna Paiva.、Claro. Montevera y la de Laguna Paiva también.、Eh, yo, y bueno, yo me, me tomaba con, con esa tarjeta. Y ahora este jueves se implementa la SUBE en.

Los colectivos de Montevideo、sí. y de Abuna Pai. Bien, me hace acordar cuando íbamos a la facultad que teníamos el cospelito, la tarjeta e r a como antes, que, ¿viste que cuando poníamos las、nos、monedas? La moneda. Bien. Bueno, esto era una tarjeta, pero ahora se, se va a implementar la sube. Muy bien. Bueno, para cerrar este primer bloque, Nicolás nos presenta la canción. Masacre, tanto amor. ¿La escuchamos? Sí.

Con más alegría y listos para continuar el programa.

Volvemos del corte, y s e g u i m o s en este segundo bloque del programa Wooshop. Ahora también nos acompaña María. ¿Cómo estás, María? Hola, Nacho. Ando un poquito apestada el día de hoy. Pero bien, dentro de todo bien. Bueno, me alegro. Agus, ¿cómo estás? Bien. Bien. Y bueno, y con mi, mi amigo Lautaro. ¿Cómo estás, Lautaro? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Bien. Para arrancar, Lautaro nos trae su columna de Salpicón de Noticias. ¿Qué nos trajiste?、Eh?

Que lo recibieron ocho denuncias diarias por los primeros quince días de que estaba prohibido, de, están hablando en los Cuidacoche, s obviamente. Bien, desde que se prohibió la actividad de los Cuidacoche, s、uh -huh. que Camila trajo la noticia hace quince días,、sí. e、eh, la u t o r nos cuenta que hubo ocho denuncias, ocho denuncias. porque la municipalidad invitaba、uh -huh. a los ciudadanos a denunciar、sí. cuando veían trapitos, porque como se、sí. prohibió la actividad.

Entonces, bueno. No le pueden pedir que, le pague, que la gente le pague cuando están los parquímetros. Claro. En realidad en toda la ciudad, no importa sí, si no están importa. los parquímetros. No, tráeme la CGI.、Bueno. Eh, no importa si están los parquímetros, sino que se prohíbe la actividad. b u e n o、sí. cuando a v e c s i d o a la cancha,、eh, a ver Unión. Mi mamá, no sé, teníamos que dejar el auto más o menos unas 15 cuadras.

Porque queríamos estacionar a un lado y s u p u e s m e n t e se acercaban a n u e s t r a p i t o y no nos decían、eh, cuánto nos iban a cobrar. Estacionar,、eh, estacionar, esta hasta que le, yo le preguntaba cuánto nos cobra. Y mil pesos, señal. Y si no le p a g a s te p u d r e todo. Sí, sí. Es, es, para, es como un tema para discutir a lo largo. La、sí. otra vez con la Cami estuvimos hablando un poco en relación a esto.

Y lo que se propuso en algún momento es que se pueda regular la actividad. s í Hay situaciones、sí. especiales como la cancha, los boliches, en donde sí, tal vez hay un abuso por parte de estas personas en cobrar、eh, montos que son muy elevados, pero sí hay muchas personas que diariamente trabajan de trapitos, que ya tienen cliente s fijo, s que las personas dejan el auto ahí porque saben que están cuidados. Entonces, Y hay personas que capaz que hace 30 años que trabajan de eso. s í Entonces, bueno, en.

Que la municipalidad prohíba la actividad para todas esas personas es un poco injusto para personas cuando hace mucho tiempo que vienen trabajando. El tema es que algunos pueden tener antecedentes, otros que no tienen, lo que dijo el doctor Poletti. Lo que tienen antecedentes van a ser investigados por la justicia. Lo que no tienen antecedentes van a tener trabajo.、Sí. Tiene que ver Sí, pero también ¿Qué? ponete a pensar.

Cuando va, a mí me... no le ha pasado que hemos dejado la cancha y le hemos pag... no, no le hemos pagado lo que ellos quisieron y nos razaron todo el auto. Por eso, ¿Sí? son dos situaciones distintas que es como la que te expliqué antes. Hay situaciones así como más excepcionales y hay otras personas que vienen sosteniendo su trabajo todos los días. s í Pero sí. bueno, después lo veremos. Es algo que se está discutiendo a nivel municipal y ojalá que no salgan perjudicadas estas personas. ¿Qué más nos trajiste?

¿Será el aline alinearán、si、los seis planetas de nuestro sistema solar? Mercurio y Marte y Júpiter y Saturno y Urano y Plutón. Del lunes 3 de junio, justo antes del amanecer. El 3 de junio vamos a poder ver la alineación de cuántos planetas? Júpiter, Saturno, Urano y, y Plutón. n Wow, Vos、uh. hoy me dijiste que eso podía llegar a tener.、Eh,

Influir en los signos? Sí, puede influir en los signos y en las emociones. En los signos y en las emociones. Así que ese lunes a la madrugada,、sí. antes del amanecer, por、sí. favor, estén atentos y atentas. Si ven cambios emocionales, se debe a lo s e todo el lineamiento s del planeta. Muy bien. Contame cuál es la última noticia que trajiste. Las prepagas pusieron 12 de cuotas, lo que él c o b r a r o n por.

Encima de la inflación, los afiliados. Bien. En algún momento las prepagas decidieron cobrar、eh, montos enormes、sí. por encima de la inflación. Y, y le don... van a devolver la mitad, vamos a ser sinceros. No sabemos cuánto, espero que sea todo.、Cuotas. Y dice que se van a devolver en 12 cuotas、uh -huh. a los afiliados que se vieron、sí. perjudicados por este aumento extraordinario.、Sí. Así que muy bien. Muchas gracias, Lautaro,、bien、por este、ver. salpicón de noticias.、Sí.

Con la alineación de los planetas y los astros,、eh, María nos cuenta、eh, una de sus noticias fascinantes. Mis queridos oyentes, para el día de hoy les traje la luna llena. En estos días est estamos transitando la luna llena y, le y les voy a contar sobre algunos datos importantes. Las creencias populares sobre la luna llena son sostienen que.

Genera euforia y excesos, que moviliza a los ánimos de las personas. Una investigación del 2021 reveló que las personas se dormían más tarde y descansaban menos tiempo en la noche previa a la luna llena. Otros estudios sugieren que la luna llena puede estar asociada con un sueño menos profundo. La última luna llena

De mayo fue el jueves 23. O sea que la semana pasada. Hace muy poquito. Hace muy poquito. Y a mí me pasa mucho eso: que duermo mal y me levanto y voy a trabajar y le digo a la gente, Chi, ¿vos cómo dormiste? Y digo, ¿Sabes Y que ayer dormí mal? Y un montón de personas ese mismo día o la misma noche durmieron mal y generalmente coincide con la luna llena. Justamente.

Justamente. ¿Vos sabés alguna historia también del lobisón o algo con la luna llena?、Eh, dice que son siete hermanos y el último sale el lobisón. No, el presidente o la presidente tiene que ser, salir padrino. Si no son bautizados con él. Pará, ¿Y el lobisón sale con la luna llena? Sí. O sea que además de dormir mal, también sale el lobisón. Sí, cuando está la luna llena. Bien. ¿Qué es Así... el lobisón?

El lobisón es como una leyenda antigua, sí, antigua de la prehistoria.、Eh, dicen que si el lobisón, cuando se transforma, es un conocido, te guía, si es un desconocido, te desvía de ¿Ah, tu、sí? camino. e s ¿Es es? esta historia de que son siete hermanos, y el, siete hermanos varones y el、ah. último hermano varón es el lobisón.

Y las lunas llenas. e s una leyenda, porque es u n a persona ¿Se que se convierte. e n lobo. Exactamente. Eso, exactamente. Sí, exacto.、Ah. exacto, pero los hombres lobos vienen de familia s generación.、Sí. Es una maldición de las brujas e esas antiguas, que h i n c h a r a n maldición.、Ah, y、bien. si la séptima hija mujer también. Es、una、hombre no, no una bruja. Una bruja. Puede echar maleficio.

Bueno, v a m o h a b a r mucho e s o porque s para la noche no puedo dormir.、Y、encima,、Tampoco. si hay luna llena, te vas a dormir menos. Bueno, muchas gracias, María, p u g r a c a Gracias a ustedes y a mis queridos oyentes.

Y Agustina nos trajo una receta, ¿cierto? Ajá, tortilla de acelga. ¿Quién ama la tortilla? Yo, me、Tú. encanta. ¿Les leo, los lo paso? s Dale, primero los ingredientes. Los ingredientes, perdón. Un paquete de acelga, una cucharada de aceite y medio de cebolla picado fino. Y, bueno, picada está dos veces a gusto. Una cucharada de orégano y una cucharadita de sal. Cuarta cucharada de pimienta blanca y cinco huevos. Y una cucharada de aceite. ¿No le sorprende eso? Sí.

Me sorprende eso a mí. ¿Le leo los pasos? Dale. Paso: paso uno, sacar los tallos gruesos de la s e l g a y pasar la hoja por agua hirviendo de 15 a 20 segundos. Colar, estrujar y cortar la hoja cocida. Calentar una cucharada de aceite en la sartén, picado y cocinar hasta que la cebolla esté blanca y transparente. Reservar y agregarle los condimentos con sal, pimienta blanca, orégano y batir un poco más, integrar.

Luego agregar las cinco yemas de a una e incorporar la acelga y los sobrecitos de mezcla con movimientos envolventes. Bien, entonces tiramos、uh -huh. las, eh, las acelgas a cada、uh -huh. una técnica que vas pasando como hoja、uh -huh. por hoja,、uh -huh. hirviendo de a una. Yo, la verdad, que tiro todas las acelgas、uh -huh. y a veces la cocino al vapor.

Y después dice que mezcla todo: los huevos, los condimentos y también la c e l g a que está cortada、eh, finita. Ajá, Pero antes、eh, rehoga, las cebollas y el ajo. ¿Es así? Ajá. Muy bien. Y calentar el resto del aceite en la misma sartén donde se cocinó la cebolla. Una vez que esté bien caliente, poner la mezcla de acelga. Cocinar esté firme y los bordes estén dorados. Aproximadamente 8 minutos más o menos.、Uh -huh.

Y con la ayuda de una tapa de olla o un plato, dar vuelta a la tortilla y cocinar del, del otro lado será como de 8 a 10 minutos. Y les dejo un aguptip: que no se la tarta, que no se la sartén, que ni se pegue, que no se pegue la sartén sería. Bien, o sea que para evitar que no se pegue,、mm. por ahí se puede poner este aceite、mm. antes de tirar la mezcla. La mezcla de la tarta sería. Yo creo en la.、Mm.

Eh, tortilla. En la tortilla yo creo que、eh, lo más difícil de hacer tortilla es el momento de dar vueltas. Vuelta. Es como cuando hace un huevo. Sí, es como cuando hace un huevo. Sí, hay que tener una sartén que sea antiaderente h o que sea más o menos buena. De metal, ponele. Sí, yo como tengo sartenes viejas que están un poco rotas, le paso la espátula por abajo <ríe> para que no se pegue. Huevo,、sí. A veces funciona, otras veces no. Muy bien.

Bueno, para cerrar este segundo bloque, la presentamos a Flor, Nacho. Sí, ahora Flor nos presenta el tema musical. Gracias, Nacho. Mi, mi música preferida sería Turf, Loco un poco. Me gusta mucho la canción porque me recuerda a mi pasado. Siempre la escucho en, en TV de mi casa. Es un hit que lanzaron en el año 2001-2002.

Hace más de 20 años, pero sigue escuchando en mi manera popular. ¿Puede s escucharnos?

Arrancamos este tercer bloque con la agenda cultural, que es una columna que le viene preparando Alan, pero está enfermo desde la semana sí, pasada. Está ahí con un refrío largo, así、con、que le mandamos. Un refrío largo y, y fuerte. Bueno, nos、sí. hizo un, un audio, pero bueno, se le entendía poco. Sí, hizo su trabajo, buscó los eventos para este fin de semana, así que bueno, seguramente nos está escuchando. Aprovechamos a mandarle un saludito y esperamos que, que se ponga bien pronto.

Bueno, dos eventos nos, nos preparó Alan. El primero, un recital, c o i n o Shokam, vuelve a Tribus presentando Desandando Mil Pasos, junto a todos sus éxitos. Se presentarán en Tribus Club de Arte el viernes 31 de mayo a las 9 de la noche. Las entradas están en venta en la boletería de Tribus de miércoles a domingo de 18 a 0 horas. Y si no, a través del sistema Ticketway y sus puntos de venta online.

Bien, y la segunda recomendación que nos hace es una obra de teatro. Gerardo Romano continúa con Un judío común y corriente. Esta polémica obra que trae la gran pregunta: ¿qué es ser un judío común y corriente en el mundo de hoy? El espectáculo refleja el conflicto que debe resolver un judío alemán que vive en Alemania cuando recibe la invitación de un profesor de historia de una escuela secundaria.

Cuyos alumnos, luego de estudiar el holocausto y el nazismo, quieren conocer y ver en persona a un judío. Así que, bueno, por eso es polémico. Seguramente hay un poco de humor, un poco negro. negro. Así que, bueno,、eh, quien quiera divertirse, este, ¿esto en dónde es? En el Teatro Luz y Fuerza, este fin de semana también. Y, ¿Y si no.、Romano、es un gran actor, es muy conocido. Sí, sí, conocido, sí, conocido, conocido. Así que que venga a Santa Fe.、Eh,

Y bueno, y si no, para los que les gusta la música, en Tribus. Muy bien.

o Que no nos, puede, no nos puede acompañar Fede por un tema de salud, pero reemplazando va a estar Brenda, una de las orientadoras de Cairos, que nos va a traer las bio, unas biografías. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, hoy la biografía que había elegido Fede para, para este programa es la de Gustavo Cerati. ¿Quién no conoce a Gustavo Cerati?、No? Bueno, vamos a contar un poco.、Eh,

Su biografía. Bueno, fue un músico, cantautor y productor discográfico argentino que obtuvo reconocimiento internacional por haber sido el líder, vocalista, compositor y guitarrista. ¿De qué banda? A ver si saben ustedes. Rock. ¿De Rock k qué banda de rock? k c u á l t o s b a l l o s i t s a l i t o s b a o s b o s a l s t o s b o b u e n o fue también un excelente sesionista y estuvo como guitarrista invitado en tema s de Caifanes, Babasónicos y Los Brujos.

También colaboró con canciones de Charly García,、eh, de Andrés Calamaro, Shakira, Mercedes Sosa, entre otros grandes artistas.、Eh, bueno, lamentablemente el 16 de mayo de 2010、eh, tuvo un accidente cerebrovascular, un ACV, el cual le provocó que permaneciera en coma durante varios años.、Eh, bueno, a causa de eso, después fallece por un paro cardiorrespiratorio d a p d e s p u é s de cuatro años. No, del, sí, el 4 de septiembre de 2014 en Alcla, una clínica allá de Buenos Aires.

d o n d e permaneció durante toda su internación. Así que bueno. Muy bien. La, hablábamos un poco con Fede de, de lo icónico,、sí. y lo importante. Él, él eligió hablar de Cerati y yo le decía, es muy difícil hablar de、sí. Cerati sin hablar de s o d a s t e r e o ¿no? Sí, sí.、Eh, pero bueno, estu estuvimos viendo un poco el recorrido y es una banda de muchos años y, y bueno, y con temas que conocemos todas y todos. Así que bueno, eso. Sí. O sea,

Es, es mucho más extensa la biografía, digamos, pero bueno, no nos dan los tiempos como para explayarnos un poco más. Muy bien. Muchas gracias, b r e n d i De nada.

Nuestro tercer bloque, y quería compartirles.、Eh, Valentina viene siguiendo las redes sociales y la votación. Que no sé si se acuerdan que la consigna del día era con qué salsa les gusta comer los ñoquis. Acá Valentina me cuenta que el mayor voto s es con salsa boloñesa.、Sí. Hay algunos votos con salsa blanca, con salsa mixta.

Cero votos con salsa de tomate. No, mal, mal. mal. Así que el mayor voto está teniendo salsa boloñesa. n o c c h i con salsa boloñesa. Viste que iba a ganar la salsa boloñesa. a qué te dije ¿Qué que iba a ganar? Ah, ¿Vos estás s e g u r a Yo dije que iba a ganar la boloñesa porque la salsa. <risa> la... ¿Cómo no hicimos una apuesta?、Dale. Una cosa. Una rifa. Una, una rifa. rifa. Bueno, continuamos con nuestro tercer bloque y lo presentamos a Joaquín con su columna de fútbol. ¿Sí?

¿De qué club nos vas a hablar hoy? De San Lorenzo. Muy bien. ¿Cuándo se fundó el Club San Lorenzo? El Pemelo r de abril de 1908. ¿Y dónde está ubicado el club? Alvargo de Buenos Aires. ¿Quién es el técnico actual? ¿Quién es? Ah, Pipi Romagloni.

Pipi Romagnoli, que es de mi época, de cuando mirábamos fútbol, nos gustaba Pipi Romagnoli, me parece, jugaba de 10. ¿Qué futbolistas famosos conoces que salieron de San Lorenzo? Leandro Romagnoli, Alberto Periodico, Acosta. Yo conozco a alguien que es famoso, que es de San Lorenzo, pero no es futbolista y que es Tinelli. Tinelli es de San Lorenzo.

Otro jugador de San Lorenzo que jugaba era r u g g e r i Muy bien, sí. r u g g e r i bueno, y el pipi de Romagnoli, yo me acuerdo de una vez fui a la cancha de Unión, que bueno, nos terminaron ganando, pero no, lo que jugaba ese pibe era, era una、increíble. bestia. Era una bestia. Cómo la pisaba, cómo la... nos hizo un golazo de tiro libre que yo me quedé mirando a las nubes. <risa>

Acá me avisan por Cucaracha que hay otra persona famosa que es de San Lorenzo y que es Vigo Mortensen. Para tenerlo en cuenta. Si alguna vez te cruzas con Vigo Mortensen y no sabes de qué hablar, le podés hablar de San Lorenzo o de alguna cosa así.、Eh, ¿Cuál es el color de la camiseta? Azul y rojo. ¿Y qué torneo、eh, ganó San Lorenzo? San Lorenzo, campeón, Copa Libertadores.

2015, Copa Nacionales Internacionales. Muy bien, o sea que la Copa Libertadores la ganó en el 2015, ya hace bastante tiempo, pero sí ganó una cantidad enorme, eran como ochenta y pico de Copas Nacionales e Internacionales. Así que bueno, muchas gracias, no, no, no.、Eh, Joaquín, por la columna.、Bueno.

Jessica si, Sirio se casó con su, su, nuevo, no, su nuevo amor llamado Elías. b o o m d e e m b a r a z o de famosas: Nicol e Nema, Calu Rivero, Evaluna Montaner y Cande b e t r a n o El final de Gran Hermano, ganadora. s

De la casa, gracias a los votos del público. Leo Montero reveló que tuvo un romance con la negra Bernacchi. Yo salí con ella antes que Luciano Castro. Tini ya tiene un nuevo amor. Maxi Espíndola, el cantante de Mía. Lali Espósito ganó al mejor canción del año por su obsesión. Se lo dedicó al público argentino al que adjetivo.

Como el mejor fan Moon del mundo. Se entregaron los premios Gardel. Miranda levantó el Gardel de o r o gracias a su disco Hotel Miranda. Emilia Mernes les pide perdón a su s fan s por cancelar los shows debido a una gastroenteritis aguda. A veces las cosas no salen como queremos. Virginia vs Furia.

Mucha tensión en la casa. Virginia afirmó: Que no se meta con mi hija. Uh, uh, qué duro, qué Para terminar este bloque, continuamos con Flor que nos va a presentar、eh, la canción. Contame qué elegiste hoy.

Cosa imposible, Cerati. Esta canción he elegido como Fede. Es una canción para balar i un poco. Me gusta mucho, canta Gustavo Cerati. El video veo seguido en la tele y me parece muy divertido. ¿Puede escucharnos?

En este último bloque,、eh, cuarto y último bloque, y queremos hacer así como un, unas noticias o una, una un información. s、sí, un paréntesis en, en, en la programación del programa. Sí, nos parece muy importante comentar a nuestros oyentes, invitar también e informar.、Eh, hoy a la mañana estuvimos participando、eh, nuestra、marcha. institución y muchas instituciones de, de la ciudad de Santa Fe.、Eh, nos sumamos a una Contesta, a una marcha.

Eh, Protestan、eh, e de discapacidad. Que en distintos de lugares del país también se estuvo la gente manifestando. Como dice Flor,、eh, no al ajuste en discapacidad, nos movilizamos para defender la universalidad y la integralidad de las prestaciones. Esto es porque bueno se, hay un proyecto de decreto、eh, donde bueno este, se quiere desregularizar el nomenclador.、Eh,

Para que todos entendamos dónde dice、eh, qué necesita una persona, cuál es el costo del servicio, del tratamiento, de la prestación que esa persona con discapacidad necesita para tener una vida digna, para acceder a sus derechos. En, en igualdad de condiciones. En igualdad de condiciones con todos los ciudadanos.、Eh, si esto sí, sucede, corren riesgo、eh, muchos servicios, muchos tratamientos sí, y la, la salud y la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Yo, o sea, yo no fui a la marcha, pero bueno, por lo que me estuve informando, por la televisión y todo, a ver, a mí me parece una cosa muy, muy fea si llegaría a pasar esto, porque, o sea, somos todos por iguales, nadie es mejor que nadie y todos somos, somos iguales. O sea, somos seres humanos. A mí me pasó una vez que yo tenía un amigo, que tenía una discapacidad y bueno.、Eh,

Ha sufrido de b u l l y i n y le han dicho, esposo、eh, discapacitado, o esto, o aquello. Yo digo, no, no es discapacitado, somos iguales. O enfermito s te Tenemos difer diferentes problemas, pero todos somos iguales. Y ya que hagan esto, es una locura. Sí, porque de alguna manera, para garantizar la igualdad en las condiciones de vida, para garantizar los derechos, las personas con discapacidad muchas veces necesitan servicios de salud.

Y si se propone este ajuste o este recorte de las prestaciones, hablábamos ayer que las únicas personas afectadas van a ser las personas con discapacidad. Entonces, bueno, la movilización y la marcha de hoy tienen que ver un poco para visibilizar esta problemática y evitar que este decreto、eh, se firme、eh, por el sí, gobierno de la sociedad. Y sobre todo、nación. que no es a favor、eh, de las personas, sería、no、es a en, contra. Favor, en contra. Si no luchaban por nuestros derechos, e s t o v a b e n peor.

Porque la gente no tiene respeto por los chicos de capacidad. Todos somos iguales y diferentes, pero la gente no entiende perder i o n l a empatía. Esa gente que hace Willy, como dijo que tuvo Willy el chico, me da una pena. Y si yo fuera yo, le... no hace falta decir la palabra violencia, le, le pegaría un, una bofetada. Pero bueno,、eh, la violencia no es buena, así que bueno, está muy mala.、Eh, bueno, esto es como también como pasó con.

Con los docentes. Bueno, la pareja de mi hermano es docente. Imagínate que cuando empezó todo esto estaban cobrando un 7%. O sea, imagínate, la pareja de mi hermano no podía ni. se ajustaba a lo que podía. Entonces, cuando hicieron el paro también de las universidades, que yo fui, también reclamaron por el tema de los docentes. Y hoy en día, por suerte.

Eh, en vez, ellos podían el 27%, hoy en día le duplicaron eso.、Eh, Imagínate que un docente tiene que tener entre el 60 y 70%, y ellos deben tener un 27 o un 28% de, de, de plata y eso. Bien, así que bueno, invitamos a todas las personas, si ven en nuestras redes, si ven, si ven en nuestros estados de WhatsApp.

A visibilizar la problemática,、uh -huh. compartir los estados, a ir a la marcha, los familiares, las personas con discapacidad, los profesionales de la salud. Así que, bueno, invitamos a, a esta movida.

Y antes de pasar al clima, quería agradecer al Ochavarroma, s s quería agradecer a Belardo por permitirme ir como prensa o a, hacer el, a participar del recital de Árbol, que estuvo buenísimo. Así que bueno, Púntame, muchas ¿cómo gracias.、Fue? Muy bueno, había mucha gente, las entradas estaban agotadas, fue un recital muy divertido.

Tocó en el CD Wow, que se cumplían、oh. 20 años de ese CD. Así que, bueno, la gente estaba muy copada, saltando. e s t u v o、oh, muy b u e n a chocha, chocha. Con las rodillas inflamadas por ser、sí. más 30. Y así después el p á d e l Así después el p á d e l Por eso hoy no voy a jugar al p á d e l Bueno, pasamos al clima. Contanos, Guille, cómo va a estar estos días el clima. El miércoles 29 de mayo, nublado.

Máxima 17 grados y mínima 7 grados. Mie,、eh, jueves 30 de mayo. Nublado. Máxima 18 grados y mínima 8 grados. Viernes 31 de mayo. Nublado. Máxima 19 grados y mínima 11 grados. Sábado 1 de junio. Nublado. Máxima 21 grados.

Mínima 9, 9 grados. Domingo 2 de junio. Nublado. Máxima 17 grados. Mínima 5 grados. Así que todos los días nublado, pero no tanto frío. Sí. Muy bien. Vamos terminando con el programa. Un saludo a Ana. Y antes de, antes de despedirnos, llegan los saludos.、Eh, yo le mando un saludo a mi familia que me está escuchando. Un saludo a Ana que nos está escuchando.

Un saludo、eh, a todas las personas que n o escuchan todos los miércoles. Exactamente. <risa> nuestros queridos oyentes. Así es. A nuestros queridos oyentes, familiares, a toda la gente de Cairo, especialmente a Ana, a Belardo, le mandamos un saludito y muchas gracias. Muchas gracias. Y, y el miércoles que viene, capa, que trae una cocina que es el judío. o <risa>

Radio Chavarroa.